Ya se lo darán es de eso, igual hay un 80% de humedad. Eso es terrible, joder. Si uh pasáis -huh. por Castilla, a lo mejor hay un 20, un 25, ¿no? Claro. Pues yo tengo un amigo que compró una casa en León en la... En la... ¿Cómo se llama? En Cuenca. No, en la... En en la en chaval, se, no mira, llámame Jesús... eso estuve aquí trabajando en la mina de oro con una pala de esas de, de Florentino, el presidente del Real Madrid. Y yo ah, no sé el tiempo que voy a estar aquí, pero me ¿Ah, parece sí? que voy a estar mucho tiempo. Sí. Tal, y fue a comprar un piso? No, eso borra, lo que aquí no tiene suerte. No, no, no eso sí, está hablando sí. así en la cámara fotográfica. Ah, me vale, vale. ¿Así? Sí, así, ¿Ah, sí? sí, sí, perfecto. sí sí Mira a ver ese queso. Tengo una pinta. Mira a ver. Ese es el problema. <risa> Gracias. Pues una cámara eh, iba. Yo llamó, me fuimos a buscar un piso aquí de 70 metros, no llegaría y pedían 16 millones de pesetas. Y él es cunquense. Y entonces resulta que solo marchó aquí de la mina de oro, porque tienes que cerrar una temporada, ahora volvió a abrir. Y entonces él marchó con las palas a sacar el carbón de Endesa, abajo a la petroquímica. Y dijo, mira, compra el piso, en aquí tienes que venir a verlo, ¿qué Compré 120 metros de piso que es una virgaría por 8 millones. Pues es que la diferencia, la diferencia dijo, entre Cuenca y, esta, y Extremadura y tal, y Tineo es que es y, y cangas y la es que eso es enorme, enorme. O yo voy a tomar una cerveza, una cerveza, media cerveza, y, y um, lo que tenéis ahí de ser misero, un pato de esos, a lo mejor con callos o con pollo o con.. Eso me lo ponen de pie. 90 céntimos, y resulta que voy a Tineo a beber una cerveza pequeña, de esas de quinto y tal, y pídenme unos 30. Pues la vida es eso. diferente de estar en Tineo, en la pero por estar aquí. Y si el clima pues, tres veces mejor. Y si hay ríos igual para pescar, o, bueno, si no hay truchas hay carpas, y si no hay lo que sea. Hay pesca igual. que me lo pongas porque es una ciudad no es que sea como Guipón no, pero es una ciudad ah. la CP. La CP. sí León hacia el norte es más Asturias y Galicia y hacia el sur es más Castilla de la ciudad para arriba es muy diferente que de la, de la capital para abajo yo anduve por ahí bueno yo anduve bastante por ahí por León Y la tierra de los maragatos y tal es, es, es un buen clima por aquí sí, hola. pero aquí aquí sí, aquí, está está está está que está aquí está el tierra. Tierra. Tierra. tierra está tierra de Faber está de llover más ¿Eh? sí, llueve. más parecido aquí gracias El pasadero ya se debe llevar el para ir para los malagatos y hasta el gasparril. Ahí prestóme cuando fue y por qué. Está muy bueno. <ríe> <También> está muy bueno. Está muy bueno. Está muy bueno. Está muy bueno. Está muy bueno. Está me sacáis los colores. No, sí, sí, sí. no, no, no, no, claro. No ya me estás asustando, pero si va No, pero lo que, que se va, va, hombre, hombre tras... que va, no, como si no lo paga, que, que está, está muy euros, bueno. Y este que pagar los 18 euros. Está muy bueno. Euros. Esa es la diferencia. pero es ¿Pero dónde está el comedor? Que sí. ¿Eh? Yo voy a echar para lo que que es grande. yo oh. sí. no es solo una planta. arriba. hay comedor. claro, oh. Y vivienda y todo. Ahí pues decía antes de la nada, pero habiendo queso, ¿qué es la nada? ¿verdad? No, queso no puede salir de nada, sal de leche. <risa> o con el sal... Yo no sé en cómo se hace, pero... Dicen que hay muy buen queso aquí en Cabrales. Eso es el queso de Gamonedo, el último año que fue, estaba a seis pesetas en el kilo o algo así. Ese es el más caro de todo. Sí, sí. A seis se paga una feria. queso de Gamonedo debe es ser muy poco lo que hay. Es queso que se estropea. No, no se estropea. Lo que pasa es que dicen que las cuevas donde lo meten, cuando la guerra sería o cuando tal, para que no lo robaran, pues metían un queso. Las cuevas parece ser que hay un hongo especial que lo afecta. Está bien poco. Ese, ese, está, ese, ese es el valor de, del queso ¿Entiendes? Cuando estaban prudias, tirando madera Había una chavala que lo acabara Y luego además, no tendrían otra vez, se lo tendrían que comer No, pero es que se esconde Seguro que si... Que es buenísimo. O sea, lo no, pasa que pasa es que no es fácil. Pero, pero un... digo que esas cosas luego se descubren así por accidente, ¿no? Porque luego pasa cae... eso y luego, además, como no, te, no tienes otro, te lo comes, porque si no seguro que lo habrían tirado. A lo mejor. <risa> pero luego ya comían y sabía bien, y luego ya cuando los laboratorios lo vieron, dijeron, no, la, la calidad de queso es porque lo dan unas bacterias que hay en las cuevas. ¿A quién te pregunto? No, ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? que eres de la tierra de, de Don Quijote de Sancho pues también lo dirás con la iglesia hemos copado amigo Sancho ¿Sí? ¿Quién te gusta más? Quijote no. No, no, no, yo puedo andar metiendo después de... Pues ha con desayuno? ¿Y cómo no, a no. no, todo el mundo generalmente leo a mi de Cervantes. Pues yo el Quijote no lo he leído. Plantas, no, <risa> no, bueno, pero si leíste los entremeses o estudiante de Estudiantes Salamanca o cualquier otra obra, más o menos sabes que. los entremeses los comió. No le dio tiempo a leer nada. Pero pues al llegar de Cervantes algo, algo hay que leer de Cervantes. Hay que leer. ¿Tú sí. te sabes algo de memoria? No, de memoria no sé mucho, pero es que... Veces, pero, ¿Pero sabes de...? ¿Sabes alguna de memoria? De Lope, ¿Qué? de Lope. Poesía. Ah, de poesía, sí. No sé, de Lope, de Vega, Calderón. ¿Qué son más bien obras de teatro, lo que esa gente escribía? ¿En verso? Sí, eh, bueno, verso, prosa, pero... Escribían que bien, bien, yo es que de hecho es que me gustan más que los ingleses o que los alemanes. ¿Cuál? Es? Todos, López de Vega, Crededo, Calderón. ¿Qué ocurre es que en España para poder escribir en aquellos tiempos tenías que protegerse a la Todos ellos eran puras, francesas, sí. ¿No, no me entiendes. Si no, no si no para la cárcel, si no era mandatos. Bueno, si no, ya sabes lo sea, que pasa, sí. Quevedo estuvo ahí, le teníamos al león pillado. Ah, que le lo cogimos al león y ahí le, le encerramos. Llámalo loco. ¿Eh? Oñámalo, Juan, tenía amigos, os lo todo el mundo. A lo mejor, ¿eh? A lo mejor a lo mejor es lo que se cuenta cuentan él. Si te has metido en la cárcel y has estado ahí tanto tiempo, pues dirán lo que quieran. Yo todavía lo tuve ahí. ¿De aquí de, de...? aquí de ¿Qué poetas tenéis aquí en la... En, en la región? ¿Quiénes son de aquí? ¿Escritores? Sí, escritores. Armando Palacio Valdés, que escribió las días perdidas, escribió más. Las días perdidas es el paso de la agricultura, más tuyas a la industria. Y en Madrid, en un día, callado estaba a menudo al Morballo, Dijo él, porque estaba en una reunión con gente duques, marqueses, gente de, ¿entiendes? Categoría especial. Y dijo, el hombre, parece que está orgallando. Dijo yo en madrileño, no, no se dice orvallo, se dice mojatontos. Dijo él, sí, claro, no lo entiendo, eso se dice en Madrid. Y yo vengo de Asturias, en Asturias tontos a